Sigue escalando la guerra entre libertarios y federales. Ayer el gobernador de Chubut, Ignacio Nacho Torres, hizo una exposición en la legislatura y hoy, en reclamo de los fondos coparticipables que le rebana el gobierno nacional, van a dar una conferencia conjunta con el resto de los gobernadores de la Patagonia, incluyendo al pampeano Sergio Cilioto. Los intendentes de la Pampa y las i n t e n d e n t a s como del resto de la Patagonia, salieron a, a apoyar también estas posturas de los gobernadores. Germán Rauschenberger es intendente de Bernasconi y es uno de los firmantes de este posicionamiento. ¿Cómo te va? Buen día, Germán. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, acá estamos con Achelén Vital y Juan Pablo Gabaza. Te saludamos.、Eh, contanos en principio por qué esta decisión de rubricar un posicionamiento claro en este contexto. Bueno, en un principio es para, para respaldar a nuestro gobernador, porque nos sentimos muy protegidos con este planteo que está haciendo, y porque, bueno, nosotros en la primera línea de, de trinchera que le decimos estamos viendo、eh, cómo estos arrebatos del gobierno nacional están afectando la economía de, de la sociedad en sí y también de los municipios, obviamente. ¿Y cuál es、eh, la expectativa de a s u m a r este volumen, este músculo político? Frente a una ofensiva del gobierno nacional que no parece、eh, entrar en razón tampoco, ¿no? Porque cada contraataque que hay desde otro sector, el gobierno nacional se reafirma en su posición. Sí, sí, es, es correcto lo, lo que decís, pero bueno, confiamos en que van a apelar a, a ser más,、eh, más correctos en su toma de decisiones que reflexionar sobre los errores, que todos cometemos, obviamente, nadie es perfecto, pero bueno, esperemos que. que Se llegue a un punto más racional para poder tener、eh, una, una mejor relación. ¿no? ¿Cuáles n o dirías que son las afectaciones concretas, el impacto del ajuste en estos dos meses y pico en Bernasconi? Y nosotros,、eh, bueno, ya, si bien la situación económica, obviamente, no, no era la mejor, pero bueno, en este tiempo que estamos en gestión, que estamos llegando a los tres meses, vemos cómo mes a mes se va.、Eh, Los sectores más vulnerables son los más, los más perjudicados por estas políticas del gobierno nacional.、Eh, la demanda、eh, de soluciones en lo que es、eh, los o c i a l e、eh, s se está incrementando. Lamentablemente, pasó a n d e s grandes pasos. ¿Cómo lo podés contar? Digo, ¿qué, ¿qué demanda? ¿Que la gente se acerca a la municipalidad para qué? ¿Para que le den comida? ¿Para que le ayuden a pagar el alquiler o para qué? Y en, en principio, sí, lo que es, lo que es comida,、eh, ahí es lo que más afectado se ve. También、eh, el tema por ahí de, de que se complica para llegar a, a pagar un alquiler, porque con, con estas nuevas políticas también se ha liberado.、Eh, esas son las, las principales dos, dos demandas, pero sobre todo la, la comida, que es,、eh, es lo más preocupante.、Uh -huh. Está claro en este contexto la relativa unidad, si querés, de los intendentes del peronismo. Vos vivís en una zona, la del sur de la provincia, donde hay muchos intendentes de otros sectores políticos. ¿Dialogan sobre la situación y qué posición percibís que tiene el radicalismo o el pro respecto del gobierno de Miley? Depende, por ahí son muy variados. Ahí, se nos fue. A ver. Hola. Sí, sí, ahí, ahí, ahí recuperamos la comunicación, Germán. Sí, te escucho. Perfecto. Eh, por yo por ahí siempre con los que más relación tengo son los, los intendentes del PJ, son los que más se han c o n o s i d o Si bien tenemos una muy buena relación con todos los intendentes de la, de la zona, pero por ahí vemos que si bien hay apoyo, pero no es tan、eh, demostrativo como, como debería ser, porque esto nos afecta a todos por igual, sea el color político que sea. ¿Pudieron en la municipalidad afrontar el incremento salarial que dio el gobierno provincial en, en las mismas condiciones o tienen algún inconveniente? No, no lo, lo pudimos afrontar de, de, de una manera buena.、Eh, obviamente, no nos sobran los recursos, pero en base a una buena administración lo, lo podemos afrontar. Por ahora se puede, se puede afrontar. Germán Rauschenberger, gracias por el contacto. Si querés agregar alguno, algo más que interpretas que estaría bueno que sepamos, te escuchamos. No, no simplemente eso. Gracias por, gracias por la nota, gracias por el espacio.、Eh, y bueno, u a c e r Excesiva la invitación a, a la fiesta provincial de Piqui Chin, que la tenemos ahora en marzo.、Ah, ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Qué, ¿Qué día de marzo? 15, 16 y 17 de marzo.、Uh -huh. y, y contame、Acá. algo más, ¿qué, qué se prevé? El, no, por ahora la convocatoria p、eh, a r e ser muy buena.、Eh, apuntamos a una fiesta, la fiesta del p u e b l o y, y no solamente que quede el nombre, con una entrada accesible, con precios accesibles dentro del. De lo que es el evento en general, y bueno, tenemos el viernes 15, hay un evento que es el p i q u i g i n Rock, se le llama,、eh, es un evento rock donde hay bandas de, de la provincia y de ...y de Bahía Blanca, y locales también. El sábado 16 tenemos un desfile c í r i c o criollo por、eh, las calles principales del pueblo, y a la noche el acto central, que es、eh, un, un show bastante, bastante lindo, bastante convocante. Y e l dominó una jineteada bastante importante también. Bien, ¿dónde es todo esto? Todo esto es en, acá en la localidad. Sí.、Eh, lo que es los eventos musicales son en el Zoom Municipal y en las jineteadas en el Campo de Oma José Hernández, que está ahí a las afueras de la localidad. Bueno, buenísimo. Desde el 16 es esto entonces, la fiesta del Piquillín. d d e Desde el 15. 15, bien. 15. 15, 16, 17. Perfecto. Germán, gracias de vuelta. Bueno, gracias a ustedes. Germán Reuschenberger es el intendente de Bernasconi, uno de los firmantes de la, del posicionamiento de los intendentes e i n t e n d e n t a s de la Pampa respecto del conflicto entre las provincias y el gobierno de Miley.